¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo acá, anda? acá Daniel sí. Zambrana de la Tinku, charlando al respecto de, bueno, estos... ¿Cuántos años ya de la Asociación Civil? 16 años. 16 cumplieron. Sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo han sido sí. estos 16 años? Y bueno, un montón de convivencia, un montón de compartir, un montón de saber, y aprender. Eh, bueno, nos tocó altos y bajos tiempos eh, bueno, pero fue un es y fue un placer compartir con con las comunidades de José Cepay vos sabés que nosotros seguimos eh, estamos para eso y aprendemos de eso vivimos para eso porque nuestra vocación de servicio es eso y bueno, eso es los 16 años de de festejo para nosotros el haber compartido con toda esta comunidad que es la comunidad de José C. Paz. Normita, la Asociación Civil tiene 16 años pero vos venís trabajando vos te formaste cuando era General Sarmiento como como AMS Claro, nosotros como AMS llevamos más de 20 años, casi 30 eh, acá en el partido primero partido de General Sarmiento y después el partido de José C. Paz pero la asociación civil, claro, después del grupo de AM lo lo, lo lo formaron, ¿no? Eh, un grupo de AM, pero sí llevamos muchos años en el partido de José C. Paz, compartiendo. Sí, yo soy una de las primeras egresada de el General Sarmiento. ¿Qué recorrido mucho, mucho mucho mucho barro acá en Claro, sin duda sin duda Un trabajo eh, bueno que hacen además eh, Muchas veces de forma autogestiva Pulmón, sin el reconocimiento durante muchos años Del Estado, después se consiguió que haya Cierto reconocimiento del área de salud A nivel provincial, para quienes son Agentes multiplicadoras y multiplicadores De salud, y este 2021, después de un Año de pandemia que llevó a Reducir las actividades Volvieron con un curso que lanzaron Hace una semana Nos han invitado nos han ofrecido un espacio allá en San Miguel y bueno y estamos ahí dando un curso de salud y, y diversidad uh -huh. eh, en un lugar muy especial, no muy lindo, eh, van de distintas localidades de San Miguel, Malvinas, José Tepaz, está muy hermoso el lugar, muy lindo, Y bueno, y ahora tenemos que bajar al territorio, ya estoy preparando yo mi zona, que José sepa, para poder trabajar con los alumnos, ¿no? Mm. Hermoso, hermoso, la verdad que es un placer. El, el curso que lanzaron es sobre eh, atención primaria y la salud. Sí, sí, sobre todo los cuidados de la salud, sí, es, es enriquecedor todo eso, ¿eh, Dani, la, la verdad y además el grupo que, que se formó es de distintos lugares uh -huh. y también de, de distintas distintos grupos de convivencia, entonces esto es muy rico para hacer una formación. Eso enriquece a las personas, entonces bueno, sí. Sí sobre eso, eh, la atención primaria de la salud. Es. Bueno, desde acá felicitar el aniversario 16, más de 30, 20 años casi 30 de, de trabajo vinculado a la atención primaria y por esta iniciativa del curso no un curso que brindan las eh, distintas referentes de espacios eh, comunitarios, sociales de, de la región para, para formarse justamente en salud, en atención primaria no puedo dejar de preguntarte Normita, como último momentito ¿cómo ven, eh, imagino que con preocupación, eh, cómo están observando lo que está pasando con la atención primaria, con las salitas en José C. Paz No entendí muy bien, Dani ¿Cómo observan la situación de las salas, no? Que nos vienen contando algunos vecinos que cada vez tienen menos servicios el, el, Con respecto a los centros de salud Exacto, ¿cómo lo ven ustedes? Y, el, el, mira la, la verdad que han asumido eh, ciertos, ciertos referentes de las comunidades, creemos Que hay como un listo de esperanza y la mejora, ¿no? Es la que tanto estamos esperando y puede ser que este año eh, pueda ser que reflote, ¿no? La atención primaria de la salud, los centros de salud, que, que es una gran necesidad en, en la comunidad. Uh -huh. Acá en el trailer, nosotros vos sabés que estamos siempre uh -huh. dispuestos, abiertos a la comunidad Pero viste, fue decayendo, pero bueno, eh, tenemos esperanza. Hay un hilo de esperanza. Bien, bien. Bueno, felicitaciones por el trabajo del curso y por fel feliz cumpleaños por el aniversario número 16. Yo te doy muchas gracias, la oportunidad de poder compartir con ustedes, con su audiencia. Y en especial con las comunidades, poder este, decir algo de nosotros, de sentir que nos reconocen como, como trabajadores de atención primaria. Y bueno, y un placer, un placer siempre poder compartir. Igual para nosotros aquí en radio. Un abrazo enorme. Gracias.